Señales del fin del mundo. Y una de esas señales, una señal del fin del mundo, es que la basura se está llenando de comida. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javibis. ¿Cómo estáis? tiramos mucha comida a la basura en nuestro país y en todos los países ese. tiramos mucha ¿Sí? ¿Qué, qué cosa y, fíjate, en, en España es, eh, según el, eh, la FAO que es el organismo de la de la ONU para la alimentación Eh, sí, porque bueno, es el organismo de la ONU para la alimentación y un gran culpable de que haya hambre en el mundo Bueno, eso lo dices tú Yo no, no, yo no, lo, lo, he lo, lo, no lo he investigado todavía claro. Bueno, pues según la FAO España es el séptimo país de Europa según la FAO, el séptimo país de Europa que más basura tira en el continente europeo es decir, oh, más todavía todavía hay seis que lo hacen peor que no es ningún consuelo, evidentemente lo, no, pero Luego, si da tiempo, nos dices quién es el primer médico. No lo sé No, no, no, no, no, no, no, no, chinchando? no, no, no está chinchando no, bueno. Pues como sabéis, en España hay alrededor de unos, unos 18, ¿eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos kilos kilo al día? No, yo os lo voy a dar, los que tiramos los, los, que los, españoles, los españoles, que somos los que nos tenemos que poner las pilas, No tenemos que mirar al exterior para saber que sí, lo estamos exacto. haciendo relativamente o bastante mal, ¿no? Exacto. De los 18 millones de hogares que hay en España, eh, prácticamente, eh, diga, la media... Eh, esto viene de, de, un, de un informe sobre consumo alimentario en España realizado por el Ministerio de, de Agricultura, Pesca y Alimentación. O sea, no, no son datos al azar, sino recopilados por el propio ministerio. Digamos que los de 18 millones de hogares que hay según el Instituto Nacional de Estadística en España, cada uno estaría tirando... Eh, de media, algo más de 66 kilos de comida al año lo que es lo mismo a más de casi 5 kilos y medio de comida eh, mensuales cada hogar de los 18 millones que hay, ¿qué ocurre? pues que eh, eh, esto equivale a un 42% del total de los alimentos eh, que acaban en el cubo de basura proceden de los eh, hogares españoles Deja, eh, este estudio, o, o nosotros por lo menos hablamos eh, y dejamos fuera a todo lo que se tira en, en la hostelería uh -huh. y a escala profesional, ¿no? profesional en restauración nada es decir, lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra casa además es un porcentaje que cada vez va creciendo cada, cada año parece ser que eh, se incrementa el porcentaje, el número de kilos de, de, de basura que, que tiramos, eh, de, perdón, de comida que tiramos a, a la basura. ¿no? y eh, en total, en conjunto, en los hogares españoles, tiramos treinta38 kilos de comida cada segundo en un año. Sí, que es, o sea, los 18 millones, lo 18 millones. Si juntamos, millones, si los 18 si juntamos millones, el conjunto de todos eh, los hogares españoles, cada hogar tiramos 38 eh, kilos de comida eh, cada segundo, juntando los 18 millones, que, que es muchísima, muchísima comida. Cada ¿no? segundo. Cada segundo. O sea, es Estamos hablando mucho... de 380 kilos cada 10 segundos. Y, Estamos y, hablando, pues que... te voy a decir, mira... Eh, la, de 1200, mil te, te a kilos, te, a, da, menos, te o o sea, a 1229 millones de kilos anuales qué 1229 es. millones de kilos anuales es decir 23569 kilos a la semana o 3367 kilos de comida al día ...que tiramos en España. Más de tres toneladas de comida... ...que es perfectamente aprovechable. Eh, ya hemos dicho... ...que... Eh, mm, el, ...este porcentaje... De, ...de basura... ...que hacemos basura... ...de comida que ponemos basura... ...es eh, fácilmente aprovechable... Mm, ...con lo que conocemos... ...lo que nuestras abuelas hacían... ...de aquello de la comida de aprovechamiento... ...es uh -huh. decir, de que no se tira nada. Es decir, el reciclaje... ...que... Eh, Eh, ha salido un libro hay un libro eh, que se llama 10 recetas eh, las 10 mejores recetas de aprovechamiento claro exactamente. exactamente entonces no eh, perdón con un cocito hacia muchas cosas muchísimas sí, sí, sí, cosas pero, ¿no? pero, claro. pero hemos perdido esa creatividad o esa, esa paciencia también o ese tiempo que tenían nuestras abuelas por hacer, o nuestras madres para, para hacer para aprovechar y hasta, y hasta porque vivimos tenemos una vida ten, tenemos una vida en la que el usar y tirar o el comprar para tirar también es muy Es, muy, eh, es más fácil, está, está, más fácil es, es, es más, fácil, más rápido. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente, eh, el 15% de, de una encuesta realizada sobre 2.000 personas, eh, desechan la comida porque no saben qué hacer con las sobras. Sí, se ha perdido esa cocina de aprovechamiento. Muchos eh, lo que lo que hacemos en casa es que compramos más de lo que debemos. Y eso ocurre en todos los hogares. Y que también cocinamos más de lo que podemos claro, consumir, eso... y que no, lo, luego no lo no acabamos aprovechándolo, no acabamos congelándolo, lo, lo que sea, sino que después de cocinarlo, pues resulta que va a la basura. Eh, ocurre que, por ejemplo, desperdiciar una sola barra de pan equivale a emitir el mismo CO2 a la atmósfera Que, eh, que, que realiza, que, que emite un coche al recorrer un kilómetro. Además, habría que eh, tener en cuenta todo lo que se desaprovechan, los recursos naturales que se emplean para producir esa barra de pan. Es decir, que el, el no saber... O sea, tampoco lo diga muy alto porque algunos proponen su programa electoral pasar hambre. Pasar hambre. <risa> no, no soy... <risa> o sea, que... que, que... ¿Las eh, causas? La, la culpa... La culpa la tiene los ciudadanos, la tiene el sistema, pero también la tiene eh, quienes mandan y los dueños de esas empresas eh, que proporcionan alimentación y que... No importa, eh, que ellos también tienen que repartir. Yo es que esta semana estaba, estaba viendo que me parece una estafa de las eh, grandes superficies tremenda. Las bolsas de plástico. Bueno, de eh, bolsas de plástico hablaremos la semana que viene. Claro, porque ha salido un se, estudio no muy toca. serioso. Se, llenan, se, no llenan, se, llenan, se Por... llenan las bolsas, las bolsas de plástico de los supermercados, se llenan de envases de plástico, de, plástico. de, plástico de productos alimenticios que luego se van a tirar. Se van a pero tirar, bueno, sí. De, de, de, ¿Y, y es, la culpa es del ciudadano? Quiero no, no, decir no, no, que el, eh, el, las grandes superficies, los eh, establecimientos de alimentación, lo que hacen es, tienen sus estrategias de marketing claro. para vendernos lo que no queremos comprar, lo que no Exacto. queremos consumir, porque es muy fácil o es relativamente fácil saber, investigar, llegar a, es a esas estrategias de marketing para eh, colocar y eh, acceder eh, engañarnos En definitiva eh, y comprar más de lo que necesitamos esas ofertas de 2 por 1 esas si compras 3 te sale más barato y tal que ocurre que sí eh, es una estrategia de venta de consumo desaforado que a la larga de esas tres unidades que compras eh, a lo mejor yo que sé de, de barras de chorizo de chorizo compras tres unidades de chorizo eh, en, en, y, y a lo mejor la tercera ya no te da tiempo a utilizarla sino que al final acaba en la basura Digo, chorizo como podría ser sí, cualquier otro, otro alimento eh, alimenticio, ¿no? Y las estrategias que emplean las cadenas y los mismos fabricantes son eh, de encatusamiento del, del, del consumidor para realizar este consumo, esta compra desaforada y, y que al final eh, ni sabemos qué hacer. Eh, tiramos productos porque han superado las fechas de caducidad eh, y, y eh, tampoco eh, sabemos, eh, lo que hemos dicho antes, que cocinamos más de lo que realmente necesitamos y luego al final eso nos aprovecha y acaba en la basura y luego que con las sobras, eh, de, cuando decimos sobras siempre empleamos o, o, tenemos la idea de algo negativo, ¿no? Sí, sí, es despectivo, sí, pero sí, no sí. tiene por qué ser, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, la comida de aprovechamiento está hecho precisamente de, de eso, de utilizar lo que ha sobrado en otras comidas, como tú muy bien decías antes, ¿no? Al día siguiente se hacen esas croquetas del cocido, etcétera, etcétera, y eh, que, que, que es una comida mmm, tan fantástica como de la que proceden esas sobras por así decirlo la mía, con ese, las legumbres normalmente claro. aparte de hacerlas cuando las haces y to las tomas de cuchara luego hay varias opciones y la gente muchas veces las trituras las hace puré cuando decía Bruno lo de las croquetas pues la misma, el mismo cocido aparte de las croquetas te salía para ropa vieja <risa> Te salía para más sopas, te salía para consome. O sea, es que lo no puedes estirar que que da, todo lo que, que, que tú quieras. ¿no? Y además, hoy día tenemos eh, esos congeladores que también nos facilitan el poder cocinar para varios días y poder congelar conge, eh, congelar y descongelar yo por en e... las cantidades que tú necesitas para, para el entorno familiar. Yo, por ejemplo, estás... no sé vosotros, pero a mí cuando se me juntan, porque yo no soy de. de me tengo que tomar todo lo del todo plato. Lo que hay. No hasta llego hasta aquí y si me quedo un poquito, me quedo un poquito y luego un día di, me dice mi hijo hoy oh, que hay digo Hoy hay sobras, así que claro, vamos sobras, a sacar claro, lo que quedado, todo lo claro. que hay y vamos a comerlo. Claro, o sea, no, está. no tiene por qué ser eh, cocinar aquello que ha sobrado, sino puedes guardarte parte de lo que has comido y volver a comer eso pasados unos días. Claro. Es decir, no tienes por qué eh, eh, pensar qué hago con lo que me ha sobrado de, ¿no? por por, por esos medios técnicos que tenemos hoy día, claro. que no tenían lo nuestras abuelas más, y, que, y que aún así, aunque no tenían esos medios, en, en, en épocas pasadas, eh, hacían esa comida de aprovechamiento en el que, bueno, lo que se compraba se consumía en un momento o, o, o en otro lado, pero había un consumo responsable que es lo que no hacemos a día de hoy. No sabemos comprar, ¿no? Y además carecemos de esa imaginación para cocinar esos productos que sí tenían eh, eh, en el pasado por, tales, por, por por necesidades económicas. Es decir, lo que se compra hay que consumirlo porque esto porque cuesta no hay, dinero, porque no hay, no, hay no, más. Hay, no hay más. Es decir, ¿no? Y, y entonces hoy día parece que Vivimos en ese país de la abundancia, en ese eh, sí, mundo de la abundancia. La no es lo más caro. Claro, exactamente. Las eh, ¿no? cosas eh, más caras eh, indiscutiblemente tienen un precio y es cara, pero no es eh, lo más caro. Pero no nos damos cuenta, no tenemos eh, la conciencia de que eso que no es tan caro para nosotros para otros para, es... no, no, oh, no No solo para otros, sino en conjunto, sí, para sí, el sí. mundo la sobreexplotación de producción a la que sometemos a la Tierra es excesiva y, y, y conduce a muchas de las situaciones en las que estamos hoy ¿no? el, el tener esa conciencia en los países llamados, desarrollados de que, de que no va a faltar nunca de nada y de que eh, eh, no es necesario necesario eh, tener esa eh, esos, esos pequeños hábitos para eh, aprovechar esta comida y para ahorrarle también el esfuerzo que hace el planeta para darnos esta, estos uh -huh. productos, ¿no? Bueno, pues eh, tiramos cuántos... Eh, 1.229 millones eh, de kilos... To, eh, Toda España... Toda España alguna, ver, es una barbaridad. Anuales, anuales. A, anuales 66 bueno, sí. kilos de comida anuales cada hogar. Por, sí, sí. Por y de 30 forma. y pico, 36, cada segundo eh, en nuestro país. En nuestro país oh. Qué solo en nuestro país. Y no es de los que más comían. Sí, sí, sí, sí. Tiran solo en, en el ámbito de la Unión Europea. ¿Es el sexto o el séptimo? El séptimo, el séptimo. Nada más y... y o, o sea que... ¿Te quedas con los deberes para decirnos quién <risa> es el primero? <risa> Iré preguntando. <Bueno. risa> Como, como sea un país ejemplar, la hemos fastidiado. No, pues os puede no ser oiga, hay máquina. que sacar los colores, claro. Hay que no, saber. Pero tamp Tampoco es un espejo en el que mirarse, es decir. Desde hecho, que... Ya lo hacemos bastante mal. Una señal del fin del mundo. La comida que se tira a la basura. Javier Soviano, muchas gracias. Hasta mañana.